l e s s c o m e on. Ricky Garcia. r e a d Let me tell you.、Well, t h a i the world that men can eat at home. With things t h a big that should be small. y o can tell what magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world. Only to be told, I can see. And everything's changing f o r t h e w o r I see. Whoa, It's a crazy world we're living in. And I just can't see that half of us i m e r s e d in sin. Esta Fue la canción gancho de su álbum Traveling Without Moving del 96. Se llama, por supuesto, Virtual Insanity. <risa> Siempre delicioso escuchar a J.K. Es Play Kiss con Ricky García. Bueno, vamos a pasar a un rato muy divertido y además genial con Genesis. El 14 de septiembre del 81 se publicaba Abacap, el undécimo álbum de estudio de Genesis. El disco representa un cambio notable en estilo, ya no son los sonidos sinfónicos grandiosos y triunfales de los teclados la característica de su música. Ahora sobresale la batería que toca Phil Collins con la voz. De Phil Collins. Esto es. a v a c a p q u é n o s i s e s Cinco a ocho. Una menos en Canarias. Ajá. Play k e y s Con Ricky García. ¡Oh! 7時17分、アンデス・エ<音>ン<楽>・カラリアス、エン・ディレクト・イ・パラ・トゥ・エン・パイ、エシャオ・スペクティノ・ファボリト、エン・トゥ・ラビオ・ディボーダー。 qué queremos que nos contéis aquellas cositas de juventud, de infancia?、Eh? ¿Cuál fue ese profesor tan carismático que tuviste? Juan Carlos Desdelche. e Buenas tardes, equipo. Buenas tardes, Ricky. Bueno, pues el profe s que más me a l c a n ó a mí fue Don Santos, que es una persona muy amable. Te explicaba las cosas las veces que hiciera falta. ¿Eh? Lo que pasa es que a veces no le hacíamos mucho caso, pero bueno. Pero ese es el mejor. Aún me ve por la calle y me reconoce. Hasta luego, Lucas. Después de 30 años largos sin estar en el colegio, claro. Bueno, pues si después de 30 años aún te reconoce, es que eras un pieza, querido. Y no cambia de acera porque el andador se le atasca la marcha. María, desde Madrid. Hola, buenas tardes. Hola. Pues a mí me marcó muchísimo、eh, un profesor de mates que era músico y a mí las mates se me daban regular, pero él decía que había música en las matemáticas、ah. y la verdad es que. Aprendí a adorar las matemáticas gracias a él. Ah, pues mira, yo tuve el mismo profe, y cuando estoy con números verdes me da por el Ricky, y cuando estoy en rojos me da por seguirillas. <risa> en directo, esto es. Flickies.、Hey. Hey. Flickies con Ricky García. Ha, ha. We're Estas redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter. PlayKiss-Bajo es. Facebook PlayKiss. PlayKiss. noventa. Sí, bueno, a las 7:37 sí que te encanta esta canción, ¿eh? Una menos en Canarias. Bueno, pues hoy estamos con el tema del profesor, ¿no? ¿Cuál es el profesor que más da mercado, ¿eh? eh? Por ejemplo, la de filosofía, que se ponía mechones de pelo en la boca y los chupaba, q u é grima, ¿no? La de inglés, con su naricita respingona, tan pretty ella. La del comedor, que no te perdonaba ni un guisante. Tenemos a nuestro amigo Clemente desde Avilés. Mi profesora favorita fue una de primaria. Sí. La verdad es que era una chica recién titulada guapísima,、eh, rubia, bueno, devote, pero oye, te trataba como si fueras un adulto. La verdad es que era. Muy, muy simpática, te explicaba las cosas despacio. Me llegué a enamorar de ella. El problema fue que se enteró mi mujer y <risas> hubo que cambiar a los niños de colegio. o ¡Wow! Un saludo, Clemente d á v i l e s ¡Qué bueno! Seguro que tu mujer no te lo explicó tan despacito, pero la entendiste a la primera, ¿eh, malandrín? <risas> m a r i c a r m e n desde Murcia. Hola, ¿qué tal chicos? Soy m a r i c a r m e n de Murcia. Hola, bueno,、calidad. pues yo tuve en una ocasión un profesor de instituto de matemáticas que ¿Sí? él mismo, cuando estaba explicando la, algo de clase, ¿Sí? pues él mismo decía: Esto es muy, muy aburrido. ¿Qué os parece si nos vamos al bar de enfrente y nos t o m a m o s unos refrescos? Invito yo. Y nos dejábamos la clase a medio y nos íbamos al, al bar de enfrente a tomarnos unos refrescos. Y la verdad, que desde entonces las matemáticas empezaron a gustarme. ¿Cómo no, verdad? a s í cualquiera. Un saludo, chicos. Un en, beso. En vaso de tubo y con hielo, seguro que las mates gustaban más. Pero ¿aprobabas o al rato veías doble la hipotenusa? <risa> Juan desde Torrevieja. Hola, Ricky y todo el equipo. Buenas tardes. Hola. El profesor que más me marcó a ¿Sí? mí y a toda la clase fue Don Antonio. Don Antonio en tercero, bueno. <risa> el tío Lavara era un santo varón a su lado. ¡Ahora va La nacional repartía menos leña en una manifestación que él en una tarde. Era una máquina. Vamos, en su defensa lo único que puedo decir es que también nos vengábamos. Por ejemplo, el hombre tenía costumbre de tomarse su bicarbonato todas las tardes y cuando nos zurraba bien, pues... Se cambiaba el bicarbonato por o r t i z a y se vaciaba el botijo. Imagínate. Como si hubiera estado comiendo p o l v o r <risa> o n e s Esa más que una clase, parecía una guerra de bandas chinas con Antonio Chan a la cabeza. <risa> <risa> bueno, y ahora te voy a mandar tres exitazos seguidos en la antena de Kiss. Van a sonar s i x m a n Mound Richard con k i s s m e la isla bonita de Madonna. Y ese gran temazo de SIA que suena ya y que se llama Ship Trills. Esto es. f r e a k e is.、On. Con Ricky García. Come on, come on, t r s p o r t a r s e hasta la ciudad de la calle Gariana, de la iglesia de Sapugo, de San Nicolás, del Palacio de Camposagrado y del Centro Cultural Oscar Niemeyer. Por supuesto, nos vamos hasta Avilés, Asturias. Ahí está nuestro amigo Clemente, que se va a llevar un fin de semana a todo lujo para que te veas a tu señora, que lo mismo todavía está enfadada. Y un saludo a todos los Avilesinos, 104.8. Leo Garriga, Estefanía Vega, César m e r z a l y q u i é n te habló. Mi nombre es Ricky García. Te dejo en las mejores manos, como siempre, y con la mejor música, la de Kiss. ¡Hasta mañana! I'm a salad day, so maybe I'll turn away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel s t r o n to know You're in Gone. I hope you find a little more time Remember we were partners in crime It's only two years ago The man with the suit and the face h o knew that he was there on the case Now he's in love with you, he's in love with you、My、love is like a high prison wall hot is prison a ハハハハ